Sí, buenos días, Pablo. Para vos, tu audiencia y quienes te acompañan. Bueno. bueno, aquí estamos. Como dijiste, ¿cómo te va? Es... Digo que a mí bien. Bueno, eh, Roberto, eh, Bueno, ayer protagonizaste eh, ahí en la sesión de diputados este, un intento de tratar de convencer a la oposición eh, de que trate sobre tablas eh, este proyecto que declara la emergencia en la obra pública, y le dé las herramientas al gobierno provincial para hacerse cargo de la obra pública que abandonó Nación. Eh, ¿por, ¿Por qué tomaste la palabra, pediste hablarle ahí a, a, a los diputados? Bueno, por empezar, este, se hizo esto eh, basado en el hecho de que ya los medios daban eh, por hecho de que los diputados de la oposición no querían votar el proyecto de, eh, en este caso de emergencia de obra pública. Hmm. Eh, segundo, porque ayer se votaron dos proyectos que pertenecen al Parlamento Patagónico. La semana que viene, si no se suspende esto, eh, eh, los, lo, los diputados irían al Parlamento Patagónico, por lo tanto no habría sesión. La próxima sesión, aparentemente, si no ocurre algo, diríamos que se suspende el Parlamento, es el 9 de mayo. Sí. O sea, fíjate a los tiempos que nos vamos. Mm. Entonces... Yo, o sea, yo no, sino eh, decidimos participar junto con otras organizaciones hermanas en el hecho de tratar de convencerlos, o sea, de pedirles, solicitarles con respeto a los señores diputados el tratamiento de este proyecto por esa situación, ¿no? Que yo no puedo explicarla ahí. Después hablar, siempre se habló desde la tribuna, cada vez que este, hubo grupos que participaron por distintos motivos, ya sea a veces... Este, eh, ya sea por la 125 o en su momento por este, el, la, el Club Patagónico, que iban prácticamente todas las sesiones. Eh, no solamente a veces pidieron la palabra y hablaron, pueblos los originarios que también hablaron de la tribuna por, por un motivo especial. Eh, siempre se permitió, de alguna manera, este, que se hablara de ese lugar. No es la primera vez que, que esto ocurre. A lo largo de lo que ocurre, que... Hoy habemos, o sea, hay algunos diputados eh, muy quisquillosos que se creen el ombligo del mundo, y no son el ombligo del mundo. Están para, para hacer, tener sentido común. Hola. Sí, sí, sí, te estoy escuchando, Roberto. Sí, pa, para aplicar el sentido común, para saber que cuando hay una necesidad, más allá de todo, porque ellos tuvieron tiempo suficiente para discutir con este, el, el bloque representativo, diríamos oficialista, eh, para discutir la ley hubo modificaciones, se produjeron modificaciones de último momento para tratar por todos los medios, eh, basado en lo que te digo, de que trataran el proyecto. Mm. Pero cuando uno no tiene sentido común, ¿viste? No, no ve la necesidad del otro, hay que ponerse en el lugar del otro. Y el lugar del otro, en este caso los trabajadores de la construcción, del cual uno puede ser hoy la voz cantante, quien puede hablar por ellos, este eh, tienen una necesidad, son más de 700 familias de que están eh, en una intersección eh, económica, están no no no está la changa porque la gente hoy no no invierte en, en arreglar su, su casa, pintar su casa, viene ya está viniendo el invierno se achica mucho más el trabajo y están viviendo de la dádiva del gobierno que no están acostumbrados porque por más que el gobierno tenga toda más, la mayor y buena intención de tratar de asistir a las familias No es lo mismo que cuando vos tenés un sueldo, tenés, viste, que es lo que está acostumbrada la gente nuestra, tener su, su sueldo, comprar sus cosas y no vivir en este caso de que este, una delegación barrial o, o el ministerio uh -huh. le dé una bolsa de comida. Roberto, Entonces, durante estamos tu... tocando sí. la dignidad de la gente Bien. también. Roberto, durante tu intervención ahí en la legislatura, ayer que le hablaste ahí, eh, ¿los amenazaste? Porque ellos sacaron un comunicado, el, la oposición, diciendo... Mira, que no, es... no hubo ninguna amenaza, si no se le habló con todo resto Estos están los videos. Eh, está el video que es público, digamos, están en todas las redes sociales de la, de la forma que yo me expresé hacia ah. los señores legisladores. Está la versión taquigráfica también. Yo te dije que lo único que dije que después que ellos tomaron esa decisión, ¿no? que ellos eran la brecha, eran los que forzaban la brecha. La brecha es los que tienen la posibilidad de una vida mejor como la que tienen ellos, ¿no? y la brecha entre los que no tienen esa posibilidad porque no se les da ni siquiera la posibilidad del trabajo. Entonces y si, y no, y yo me dirigí con todo el respeto, dije que me había dirigido con todo el respeto hacia ellos para tratar de tocar la sensibilidad humana de las personas de bien. Eh, no alcanzó, no alcanzó porque eh, no, no, no, no dieron el, eh, los eh, dos tercios que se necesitaba para tratarlo sobre tablas. No, y porque aparte, sabes qué pasa? Que, que son, están en banalidades, en cosas, a veces me ofendo porque, no sé, me trajiste café frío, me ofendo porque este, pasaste por el lado y, no sé, arrugaste la nariz para el otro lado, qué sé yo, ¿viste? Estamos una pelotudea acá, ¿viste? honestamente, ¿viste? que me disculpen porque yo he estado en esa Cámara durante cuatro mandatos mm. y nunca, nunca este, me ofendí porque alguien hablara, porque es la, la, la, la casa de la resonancia de la democracia eso. Nunca me ofendí porque hablaran, nunca me ofendí porque me pararan en un pasillo para, para, para pedirme por un proyecto que yo tenía en la comisión. Nunca me ofendí en la 125 cuando ellos se tomaron, porque ellos, digo, porque pertenecen a esos sectores, no es cierto que se tomaron hasta el poder de gendarme de pararte en la ruta y revisarte el auto. Nunca me ofendí por eso, nunca me ofendí porque vinieran a la comisión participaran de la comisión, por supuesto, le puse la imposición de decir, no, acá usted participa como oyente, pero nunca, durante meses me he aguantado esa situación, nunca protesté, más terminé siendo amigo de las personas que forjaron esa situación. Entonces mm. yo creo que el, el trabajo del legislador es tener, diríamos, menos, diríamos, la boca más cerrada y el oído bien abierto, para tratar de escuchar las necesidades de lo que uno representa, que mm. representa al pueblo. Roberto, a partir de lo que sucedió ahí, eh, ¿la oposición puede jugar a esto de no dar quórum? La... Porque ya lo hizo una vez, digo, para frenar esto. Eh, ¿O crees que el 9 de mayo, si hay sesión, eh, ahí se va a tratar este proyecto? Y si hay sesión, yo creo que si se aplica el sentido común se va a tratar el proyecto, porque viste, si no eh, en el aras de la suposición no sé qué se van a llevar qué cosas. Sí. Le, le voy a decir a los señores legisladores que el hecho de generar una emergencia no significa, ¿me entendés? Pasar por encima. De los, tribu de, de los tribunales, perdón, de, del tribunal de cuentas, sí. de, de todos los, de los organismos de control que tiene que tener el Estado para poder funcionar. No se trata de eso, se trata de que, de que en este momento hay que tomar decisiones, en un momento de crisis hay que tomar decisiones y si uno este, eh, manda, eh, diríamos, a, a opinión y empezamos a opinar todos, bueno, ¿cuándo tomamos la decisión? La decisión hoy es rápida y se tiene que tomar eh, eh, al momento a veces. Pero no hay ninguna cosa oculta. No creo yo, por lo menos, diríamos, como persona, eh, hablo cuando yo no supongo, sino cuando ya veo y veo que realmente está ocurriendo ahí. Y en ese momento, bueno, si hay que denunciar, que denuncien, que hagan lo que tienen que hacer. Nadie, nadie le está poniendo traba al control que tienen que ejercer como legisladores. Ni a ellos ni a los organismos tampoco le corresponden. Aparte, más... El tribunal, el, el tribunal de Cuentas está en mano casualmente de la oposición, no está en mano del oficialismo. Y en todos los organismos del gobierno, ya sea o lo que ellos quieran, tienen síndicos y también tienen directores, de, inclu, incluyéndolo al Banco Pampa. Entonces, ¿cómo como es el tema? Están participando de toda la, diríamos, participando plenamente diríamos, del funcionamiento del gobierno y sospechan del mismo gobierno, diríamos, de lo cual ellos están siendo parte a través de los directores y los síndicos que componen los organismos. Eh, Roberto, eh, esta demora, estoy pensando, digo, administrativamente no debe ser un trámite fácil este, sacarle la obra a Nación y que se haga cargo a la provincia de La Pampa, porque no va a ser automático una vez que se apruebe este proyecto de ley. Eh, ¿Eso va a demorar, me imagino, semanas? Tampoco. No, no, eso, eso ocurre no? en este caso, no, no, ocurre con el PROCREAR. Sí, a ver. Eso, eso ocurre con el procrear porque es un contrato directo entre el procrear y Nación. Sí. Eh, digamos, entre las empresas de perdón y Nación. Entonces, eso sí, porque va, va, va, va a necesitar, y, y ya se está haciendo en el orden nacional, y el gobierno, según tengo entendido, eh, lo ha dicho muchas veces el señor gobernador, están tramitando esa posibilidad, diríamos, de hacerse cargo de lo que es el procrear. ¿no? Sí. Con la Unión y, y Nación está cediendo. O, o por lo menos esa idea la está tomando. Eh, todo esto que te hablo es, no porque yo haya participado en nada, sino simplemente que es información que me ha llegado. Sí. Y después, este, en, en, lo cuanto, en cuanto a lo que son este, obras, como puede ser un PROMEBA, como puede ser este, eh, viviendas sociales, eso, esos, ahí firmó también Provincia. Por lo tanto, Provincia ad, tiene la capacidad de, adelanta, de adelantar fondos. Uh -huh. Bien. en pagos de certificados mm. con la anuencia de Nación, diríamos el certificado de la empresa lo presenta, no este, se eleva a Nación, Nación da el OK de que está de acuerdo con ese certificado y la provincia está pagando ese certificado. Bueno, con eso hay hay hay hay nuevas operatorias, hay, hay hay hay escuelas, hay este, otro tipo de obras que también se tienen que realizar y que están en contratos eh, firmados entre nación y na, nación, y, este, y a donde ha participado también provincia a través del instituto o a través de otros organismos que tienen que ver, diríamos, con esta, con esta firmas. Ah, bien, o sea que una vez que se apruebe la ley, hay obras que hay nomás, este, inmediatamente hay, hay se pueden reactivar. Que, hay, hay empresas, yo digo, este, porque hay empresas que están trabajando a, a un ritmo muy lento. Claro. Este, pero ya estaban con las operatorias de los barrios, con el pico, en, este, hay este, un barrio en, en Castés que está casi finalizándose el barrio, mm. ya está en su fase final prácticamente, pero la empresa tiene que cobrar una redeterminación de precio, me imagino, sí. algún certificado, mm. y, este, y esa, esas, esas empresas están ahí trabajando muy lentamente, digamos, con muy poco personal, lo cual esta ley... Les permite eh, tomar, a lo mejor el otro día hablaba con el empresario que tiene la, la, la obra social este, este, en pico, la, la de viviendas sociales, perdón y, y estaría tomándonos este, en pico unas 40 personas, porque ya se garantiza el pago y el pago no está garantizado porque hay una, no no del gobierno provincial, sino en el gobierno nacional hay una... una Lo mismo que, que, que está ocurriendo con los diputados de la oposición acá, una indiferencia hacia tratar los temas de las provincias. Claro. Entonces, por esa indiferencia que hay, no hay con quién hablar, este, cuesta mucho llegar a acuerdos con el gobierno nacional porque no se está tratando de solucionar ningún problema, es como que todos vamos arriba del barco pero vamos a la deriva. Y esto, esto diríamos, le daría el sustento legal al gobierno de la provincia para que realmente garantice eh, los fondos, diríamos, de, la, de los certificados. Bien. Nada más que eso. Roberto, eh, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos, con Kermes, como siempre. No, yo te Bien. agradezco a vos y bueno, y esperemos que, que en la próxima sesión los diputados estén votando esta ley, que no es la ley que pide Roberto Robledo, yo lo pido como sindicato, y se la pedí con el mayor de los respetos, ¿no? eh, que no traten de tergiversar, porque anteriormente trataron de tergiversar de que el bloque oficialista tenía problemas y por eso no, no funcionaba y no se llegaba a un acuerdo, que ellos estaban dispuestos a votar, a dar el acuerdo, y a dar todo. Resulta que con esto se ponen descubiertos que los que no quieren laburar son ellos, no el bloque oficialista. Roberto, ¿pueden llegar a volver a ir desde el gremio a la sesión del 9 de mayo? Si se no, hace? no es una cuestión mía porque yo soy el secretario general del gremio, pero el gremio tiene, tiene secretario de culto, secretario de organización, de finanzas, y tiene su cuerpo de delegado que son los que definen, digamos, también los pasos a seguir, más allá que yo conduzca esos pasos este, a seguir, digamos, con con lo, lo que va a hacer el sindicato. Y aparte también está, en este caso, un secretario general al orden, en el orden nacional, a donde también nosotros tenemos que notificar y que también esa, esa organización, la organización madre, nos dé el ok para que realmente podamos estar participando y podamos estar reclamando lo que le corresponde a nuestros trabajadores. No, no reclamando, eso, eso es una cosa automática, sino me refiero participando en esto, que no sé para que... No se crea. Inclusive, mira, te, te agrego algo. Fuimos con el presidente de la Cámara de la Construcción. Sí. Porque estaba el presidente de la Cámara de la Construcción, Delegación La Pampa. Uh -huh. Casualmente, con la misma inquietud, ¿no es cierto? Y para que vean ellos que nosotros no llevábamos para nada una intencionalidad política al recinto, en este caso, a donde se trataban los temas. Roberto, que tengas buen día. Gracias. Buenos días para vos, adiós. Eh, Roberto Robledo, el secretario general de la UOCRA, eh, la Unión Obrera de la Construcción de la Pampa, pasaba por la mañana kermesera. Vamos. Sumate a la casta kermesera y prendete a nuestras fuerzas del aire en el 106.1 2024. Hay kermes para rato. No Que no te llega ni a los pies y ni parece